Rihotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak egunero antxete erratian arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko sortzietatik bederatziak arte Pausu Mediak ekoiztutako saioak Apo Bojira Mulanbo Adeus inkantla da De no gonga mas segurança, canto religioso Macumba, así que con todos nuestros respetos escuchar un poco de Macumba. Esta es una llamada a uno de los de los santos para que baje a dialogar con nosotros. Ela é mulher, pedacinho de mulavo para quem tem fé. Ela é rainha, ela é mulher, pedacinho de mulavo para quem tem fé. Ah, cheira, ah, cheira, molambo, a pombocheira, a pombocheira, molamó, a deusa encantada. Tem longa uma segurança, ela tem o caminho marcado. Ela avisou, está perdida de flores se quer te importava ela deixou Deus de chorar e foi morar no meio da perdição ela deixou eu sou de e foi morar no meio da perdição ela! pues señorica de Saqueu de nequi gracioso de, Sakebú, de, de La ciudad, música ya estoy era dichosa da Ori a ocha esta una voz que pregunta y un coro que canta y podemos morar no meio da Sarava Gunga Sarava Oku Sarava Gunga Sarava Seu Sete Onda Z estoy es modo músico músico músico eh, en el norte en, el, en el, 70, el nordeste donde aparece ya el acorde Na linha de um Acá estamos en el noreste de Brasil. Brasil. Vamos, a, vamos a ver un poco toda la música de, de toda esa parte de Latinoamérica, de Brasil, Colombia, Venezuela, donde aparece eso, el acordeón, ya un poco llenando la cumbia, donde se mezclan más, no tanto, con el, los europeo ap, aportaron la armonía, pero bueno, se suman. A, las, a los ritmos que existían ahí, sobre todo muy aportados por los, por los pueblos originarios Cañoto, la conformación la influencia europea, no solo el acordeón, que veremos en esta zona de Brasil, sino que en otras zonas aportan modos como puede ser la polca y demás. Hoy no lo vamos a ver, pero bueno, y nos quedamos con esto, ¿no? En el nordeste de Brasil, el, el encordado típico, como se suele llamar a este tipo de agrupaciones son acordeón, cantante, triángulo y percusión. Bueno, esto ya está más cerca de Colombia Está con otro tipo de letra Pero vemos que el acordeón También se, se acompaña con, con una percusión Y otro instrumento que suplante Al, al triángulo que escuchamos antes Yo no me quiero Yo sí quiero a mi negrita ándobesa con locura dice que ella no me quiere pero yo sí quiero a mi negrita a rabiosa yo le trame una trampa resulto ser muy celosa pero ya la tengo mansa la negra dice que ella no me quiere pero yo sí quiero a mi negrita Escuchando un hueso. Bueno, ahora ya un poco más de Colombia, luego volveremos a Brasil, pero seguimos con este formato, ¿no? Esto ya es un poco de, de vallenato. Vallenato es, se escucha mucho en el en el norte, sería de, de, de, de Colombia y tiene esto, ¿no? O se empieza a ver letra un poco más más romántica, un poco más sentida. Y como decía antes, esto, acordeón, raspador y voz. La, parte de la, perco, ¿no? la negra dice que ella no me quiere Pero yo sí a mi negrita La rabia de esa morena Es lo que se llama amor No más Su boquita se le nubla la razón La negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Bueno, acá va llenando clásico otra vez Como sigamos diciendo antes Espero que estén disfrutando un poco Esto va a ser un poco monotemático este momento del programa Así que nada, disfrutar de, del acordeón eh, Y podemos ir hablando un poco de la comida que venía pensado a Hablar de hoy un poco eh, Del maíz, no sé cómo se dice maíz en euskera Luego le preguntaremos acá a Dalimón Cuando intervenga de nuevo a echar una mano eh, Y es un poco el tamal El tamal es el único plato que se repite en toda Latinoamérica Con algunas que otras variaciones Pero se llama tamal, de hecho, en todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina y Chile. El tamal es preparar el, el maíz, el choclo, como decimos nosotros, eh, con algunas carnes envuelto o hervido en las mismas hojas del choclo o a veces en, en, hojas de, en, en la piel del plátano. Se ha tirado Tal vez estaba enamorado Cuando es ese hombre se ha tirado piadas de mí también me puede ocurrir si no te apiadas de mí un descansito haremos EUN ZAN 100 100 Bidaso aldeko errimugimenduak EUN ANTXETA IRRATIA EURRIOTZAK 100 Martxoak lau zortzietatik bederatziak arte EURRIOTZAK 100 DESPUEDE DESKUBRIMENTO DE AMERICA NOS HIZIERON LA CONQUISTA ESLABITU ZIN PENA NI GLORIA BUELA EPOCA COLONIAL La vida sigue, hay un nuevo cielo, podemos recomenzar. Hay de ese y de dependientes capitalistas mundista, En vía de desarrollo, 500 años lleva este rollo. ¿Cuándo es que vamos a progresar y cada día todo cuesta más? ¿Cuándo es que vamos a progresar y cada día todo cuesta más? Ay, con cuidado, cruza con cuidado. La niño de pie morena, cruza con cuidado. El pie color no se respeta, cruza con cuidado. barriendo la calle bañando perro prostitución. ¿Qué será esta situación? Mujer pobre, quieres emigrar, dirás que tú eres artista. Artista del oficio más viejo, del mundo de los conejos. De otra manera, será difícil que te dejen trabajar. Decentemente como querías, así es la cosa maría Y decentemente como querías, así es la cosa maría jae. Bruta con cuidao, bruta con cuidao. se repeta Cuidado Soy yo Jesús tu raíz Colombia otra parte no está mejor Casimo produce horrores herida con la violencia sufrida después de tremenda paliza no te queda a ti ni la risa y después de tremenda paliza no te queda ti ni la risa hey. Cruza con cuidado, será niño de piel morena. Cruza con cuidado, de color no se respeta. Cruza con cuidado, será niño de piel morena. Cruza con cuidado, de color no se respeta. Cruza con cuidado, será niño de piel morena. de color no se respeta. niño de piel morena. de color no se respeta. Niño de pie morena Cruzatón cuida El pie color no se respeta Cruzatón cuida Zerreniño de pie morena escuchas no sé, hoy estuve haciendo un curso de radio y parece no haber aprendido nada esta persona que les habla, así que gracias a Limón otra vez, no sé qué me pasa hoy ha sido un día largo pero bueno, acá estuvimos un poco en Colombia verán que en Colombia, en el norte de Brasil no lo dice, luego veremos algo de Venezuela, tiene mucha similitud tiene mucho que ver para acá, tú no es que hoy estoy cansado no me sale nada, tengo alentado un papel cosas para decir, palabras sueltas podría leerles ahora, mirá San Dudán es cuando quiero decir como les conté o como les había dicho En Chutendugún, de Sala como habíamos escuchado, pero bueno hoy no tengo mucho mucho arte así que disculpen Marcatu, esta herdera seguí con ahí bueno, este es José Contreras Canto Negro una cumbia, una cumbia de colombiana, antes he escuchado Vallenato, antes habíamos escuchado un poco de Brasil también, y así fue, que se Eh, y acá estamos escuchando la gaita. La gaita es un instrumento, eh, una caña larga, parece un chisco pero tiene una embocadura, que es una lengueta muy finita, en un, en un, como si fuera una pelota de caucho, que parece que fuera una embocadura grande, pero al final es una caña muy pequeña. Se llama gaita y es eso, no a la percusión se reemplaza al triángulo esta melodía, que suelen ser en estas en estas melodías eh, de los pueblos originarios ¿no? que suenen pentatónicas, antes de que existiera o que llegara la, la, las escalas mayores y menores, la tonalidades que, que traen los europeos, eran estas pentatónicas que curiosamente las pentatónicas se dan en muchas culturas alrededor de todo el mundo que consisten en notas que, que, que, que se con las que se pueden hacer melodías y que tiene este palo, son modales, es un modo, no es ni una escala ni nada, ¿eh? pero bueno. La que en la escala rica existe la, la suele ser tocada en el Venezuela, una cumbia con arpa. El arpa entra en Latinoamérica donde más se usa en Venezuela y también en Paraguay. En Paraguay es casi el instrumento tradicional o nacional. Es una clara cumbia, ya casi más moderna, con arpa. Es una canción instrumental que vamos a disfrutar. Mientras esto, vamos viendo cómo eh, el arpa fue metida por los españoles. Es usada con el criterio de los y así también como se construye el tamal. El tamal, como decía antes, es un, un paquetito, un envuelto, como un niño envuelto en hojas del, del, del choclo o del maíz, eh, y a veces en, en el plátano también, pero que se pone el, el, el maíz hervido, rallado, bien picadito, se lo saltea con cebolla muy picada también, y se empieza a condimentar con la idea ya que, que traen los europeos que es al, al, al ají, al pimiento sec, secado al sol, es triturarlo hasta hacer un polvillo, o sea, pimentón, condimentar con eso. Algunos le suelen poner carnes y otros no. Y bueno, eso mismo que se uno sarteneando, se lo envuelve y se lo ha servido luego dentro de este de paquete. Está mal. Es la comida que unifica toda Latinoamérica como eh, es, las costumbres folclóricas, ¿no? Influenciada por los africanos, por los originarios y los europeos, como escuchamos antes, tan bonita canción, eh, tanto mal hicieron, ¿no? Y todos seguimos bailando Volvimos a Colombia, ahora un merengue, pero un merengue colombiano, un merengue folclórico tradicional. El merengue ya que uno se conoce, la salsa, el merengue, no estoy hablando las comidas. Eh, el merengue en realidad fue inventado para los, los europeos que no podían bailar la salsa por ese cambio de, de compás que va teniendo el mismo bailar, ese moverse que, que solo tenemos los americanos y que los europeos no podían, no podían imitar. Se inventó el merengue que es como más cuadrado, más marcha. Pero bueno, este es un merengue La Negra Juana se llama de José Contreras colombiano. ZINEMA ZIKLO KULTURA NITZA Lakasita gaztetxean, Ostegunero Zazpiter Dietatik aurrera, Adizkidetuak, Uztion Artean, Aeka, Zimat, Bilgune Feminista eta Antseta Irratiak, Hainbat pelikula eskainiko dizkigute kulturen arteko erlazioa eta elkarlana bultzatzeko. Ostegunero Zazpiter Dietatik aurrera, ZINEMA KULTURA NITZA Lakasita gaztetxean. Eta Bueno. Desastre a un día Pero bueno, aquí estamos Ahora un poco de Pérez Prado Para disfrutar un poco de una cumbia de, En otro, ya orquestada Hasta antes de ayer Estaba, no sé por qué Convencido que Pérez Prado era del Perú Pero no lo es bueno, Nacido en Cuba y muerto en México Entre medio, quizá habrá ido a Perú alguna vez A tocar, en el Rey del Mambo Pero bueno Buna cumbia. Es que así. Buna cumbia. Así. Que chupacito para elan, que otro pasito aquí. Yo lo que quiero es que mueva su cadera así. Que chupacito para elan, que otro pasito aquí. Así. Gero que baile como me gusta a mi Así Ahora en vain, Perú nengaudé, audá charango, charango da, arisco instrumento a, Perú, Argentina, Bolivia, está hecho con el caparazón de un animal y el mango como si fuera una guitarrita mínima, charango, veréis en aquí. O esto se denomina música del antiplano, todo lo que decía antes. Eh, la música del Perú, de, de Brasil, no, de Brasil no, perdón, de Bolivia, de Argentina, algo de Chile quizá también. Esto es un huayno o carnavalito. El huayno se baila en círculos, es muy divertido, todos tomados de la mano. Y bueno, tiene mucho, mucho que ver con la pachamama, con con los elementos de la madre tierra. Así, Bolivia Manta, el corazón de Bolivia. Están cantando en Aymara. Sacsayhuaman se llama esta canción. Otra vez ahí, el charango también. Y instrumentos de viento como puede ser. Eh, los Sikus y Kuris Arke también estas pentatónicas claras que no tienen una escritura en las escalas tradicionales europeas por eso tienen bastante similitud o semejanzas entre sí pero bueno, son muy bonitas, muy agradables muy alegres chico y sueldo rekin sacas malam se llama esta san pedro de parís Tana, se llama segundo cuanchis para hoy no dejar estos tres temas que disfruten un poco sin tener que soportar mi aburrida y triste voz de la tarde Bueno, son de Ambe Sala, Audá Bolivia con música Esta música de En Chitien, de verdad eh, Momentus Onetan En Auteguiar, en Auteguiar música da. Y quería recordar entonces también que en, en Moscú se han unido todos los bares de Moscú, para hacer Moscú con Jai todos juntos Eso, los que se hagan disfrazados este viernes Habla una maratón de DJs por todos los bares De cuantos en la bebida los que se animen a ir disfrazados Así que nada, a ver, a ver si nos vemos. De lo tanto seguimos esto con los carnavales, que son muy curiosos los carnavales en Bolivia y sobre todo en Latinoamérica, donde realmente se juega con la figura de, de invertir los roles, no de burlarse de los reyes, de burlarse del poder. Eh y donde hay lugares donde están los hijos del carnaval sobre todo en Bolivia de que no se sabe quién han nacido los padres si sí, la madre pero como ese día vale todo no importa quién quién fue el padre y se crían muy muy alegremente a estos hijos del carnaval hay, hay ciudades donde son muy curioso donde terminan dándose verdaderamente de hostia, y hostias salvaj salvajamente entre todos ¿no? pero bueno en carnaval es un día descargar y hacer ofrendas a la tierra y por qué no soltar unas cuantas hostias ya me gustaría a mí unas cuantas veces Así que bueno, nada, dedicaremos este programa a todo lo que no pueden pasar eh, los carnavales en su pueblo de fiesta. Así que a ellos, y que en estos días hay ocho, ocho menos que, que ocho más que no podrán pasar la, los carnavales en su pueblo, disfrutando de Chunga-choo! Peres Prado, Emen Berriro. O maiz grande do mundo. de Freeway Mambo pero es para la arena de ahora para que había go pero instrumentales pero bueno, como dije antes Cuba no puse en el escritón pero yo pensaba que era peruano pero bueno, pero no importa Muy bueno, ahí me vuelve loco P.S. Prado. Disfrutemos de él hasta que termine este programa. Quedan pocos minutitos. Vamos a, a ver si Así que nada, lo dejaré con estas canciones. Será hasta la próxima. Quizá con un poco de mejor ánimo de quienes habla Están en sus caras. Aquí, es aquí. momentos en lo que hay, muchachos. de esa de Nagur eta arte Gracias por escuchar gracias por esperar Vale feliz cumpleaños a Maya esta canción bidasa oldeko errimugimenduaren saioak egunero antxete erratian arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak.